الحدث التاريخي باسم الشعب العربي باسم الشعب العربي بي ده جديد يا من آمنتم بالمجد لا نساوم على حرياتنا لا افطاع لا, لا, لا استغلال لا, لا احتكار في حياة الشعوب أجيال يوعدها القدر ويختستها دون غيرها ان تشهد نقاط التحول الحاسمة في التاريخ انه يتيح لها ان تشهد المراحل الباصلة لتطول حياة الخير انت المراحل التي يكشبه محرجان الشباب حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفتر من ظلام الليل الى بوء الهار أن هذه الأجيال الموهودة تعنش لحظات رائعة إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تسمع وحدها واصلت حركتها في ظلام الأيدي ورشت وعملت وسهرت وظلت تقرأ الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم تعتمد أما الضوية الذي نبر عليه قط طويل وشاع على اياديكم عليه طويل وحت ratzalde hon ta ongietorri guintifada irratza joaren atal berri batera. Urtarriak emmeretzi ditu gaur eta guintifadak berreunda hogeita maika atal. luze eta zabal solasteko ukea izango dugu gure aspaldiko lagun eta kolaboratza batekin Juani Rismawi Jaiotzez Madrid darra bera baina oita mar urte dira palestinan bitzidela Headward Komitez erakundeko langilea da eta aspaldiko partez ba, alabediko kolaboratza lleare bai Iragan ostegunean izan genuen bizitan Gasteizen, Euskal Herrian zehar ibilida. Anemenkaba Parisinako egoeraren berri ematen eta baita lanean ere eta aukera izan genuen aspaldiko harreman daukago Juanirekin baina aukera izan genuenen biziko aldiz ba hemen Bertan Alabediko mikrofonotan izateko eta arekin eta zabal solasteko, ba, azken azteotako egoerari buruz egoera lazgarria, palestinampezi dutena eta ukera izango dugu horreta solasteko, eta egoera horren azterketa eta irakurketa kritiko bat egiteko ba, bertatik bertara aski ezagutzen duen pertsona batekin ekin juanik egoaldian Juanerekin e, itzen generoenean ba bere erakundeak Jerusalemen zeukan e, egoitzaren itzieraz e, solastu ginen hori xe izan da zuzen ere Euskal Herrira ekarri duen zergatia eta horri hori ere izango dugu mintzaga gaurkoan palestinan jarduten duten beste zenbait e, e, erakunde humanitario edo sozialen antzera haiek ere ba, jarduera terroristak leporatu diete eta euren e, egoitza itzi eta ba, martan zizkaten zenbait proiektu berdan berautzi Zenho. Ori bai, gauzak dauden bezala, ba, ezin dugu alde batera utzi ba, azken orduko albiztegia. Eta horrelase, emango diogu ezer, hasiera irratzaioari joari palestinatik datoskigun erre, albiztei errepaso demanez. <Sing> león Sergio Tapiter Arrachaldeón, Coldo Arracha, león Bueno, pues comenzamos con el repaso de las noticias que nos llegan desde Palestina En la última semana, pues, noticias de escalada de violencia, represión y víctimas eh, mortales Así es, eh, hasta el momento, bueno, pues, eh, desde principios de octubre eh, más Bueno, una treintena de palestinos han muerto, han muerto siti-raelíes también Y bueno, hay que recordar que que esto parece que sigue para adelante y nos hacía llegar la, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, eh, la crónica de una sola semana en la que 23 palestinos fueron asesinados. En su más reciente reporte sobre protección de civiles que abarca del 6 al 12 de octubre la, la Ocha en sus siglas en inglés, preciso que 12 de las víctimas fatales de estos 23 palestinos eh, asesinados en esa semana ocurrieron en Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental y 11 en la Franja de Gaza. La mayoría de los casos de lesiones tuvieron lugar en Cisjordania, 2074, como resultado de los choques entre manifestantes y las fuerzas de seguridad de Tel Aviv, en las ciudades de Calquilia, Ramallah, Jerusalén, Hebron, Nablus y Belén. De acuerdo con esta oficina, los 12 palestinos asesinados y los más de 2.000 heridos en la ribera occidental constituyen la cifra más alta para una semana desde que comenzaron en 2005 sus registros. Este informe también refleja que 170 niños estuvieron entre los lesionados en Cisjordania, donde los ocupantes emplearon munición real, balas de goma y gases lacrimógenos para reprimir protestas. Pero no solo se restringió a Cisjordania esta situación, ya que en Gaza, en tan solo tres incidentes separados el 9 y el 10 de octubre, militares de Tel Aviv asesinaron a nueve civiles palestinos, entre ellos un menor, e hirieron a 237, con 31 niños entre las víctimas. También la oficina reportó 17 ataques de palestinos contra israelíes, la mayoría de los casos apuñalamientos, habiendo 19 lesionados eh, en Cisjordania y en localidades del Estado Judío. Recordemos, por tanto, que la mayoría de los asesinados palestinos no han sido en, esa, en para evitar esos apuñalamientos, sino en manifestaciones en contra de, de todo lo que se está difundiendo en los medios oficiales en las últimas semanas. bueno y bueno pues toman, toman eh, eh, pues represalias de este tipo y lo hacen pues contra la planas de las mezquitas que es una de las razones por, la, por las que se ha iniciado esta nueva revolución y eh, nos dice la noticia que israel rechaza toda presencia internacional en la planas de las mezquitas Nos dice que Israel pues no aceptará ninguna presencia internacional en el Monte del Templo y cualquier intervención de este tipo violará el status quo de décadas. Bueno, pues así afirma el nuevo embajador israelí ante la ONU, el Dani Danon en declaraciones a la prensa Danon nos dicen que mostró así el total rechazo de su país ...a la posibilidad de que fuerzas internacionales se encargan de, se encarguen de gestionar este área... ...considerada sagrada tanto por judíos como por musulmanes... ...y que ha estado en el centro de los choques violentos de las últimas semanas. Las autoridades palestianas han acusado a Israel recientemente... ...de tratar de cambiar el status quo en la esplonada de las mezquitas... ...por lo que cada vez más abundantes visitas de judíos nacionalistas... ...que pretenden rezar en el lugar en el lugar lo que consideran una provocación precisamente el viernes que es el día festivo dentro de la tradición musulmana y en el que miles de personas intentan acceder a la ciudad vieja de Jerusalén y a la, a la mezquita de Al-Aqsa y mezquita de la Roca pues suele ser el momento más conflictivo De hecho el pasado viernes pues eh, fue una jornada sangrienta que se saldó con 5 palestinos muertos y 150 heridos eh, a manos de las fuerzas israelíes 5 palestinos murieron y al menos 150 resultaron heridos por el fuego real israelí y balas de acero recubiertas de goma en el territorio palestino ocupado el pasado viernes, según informó el Ministerio de Salud palestino. Yihad Hanani, de 19 años, fue asesinado a tiros por las fuerzas israelíes durante los enfrentamientos en, en Nablus. Eh, Yajiyah al-Hader Fahad, de 24 años, y Mahmoud Hatim Himmeid, de 22, fueron asesinados durante las manifestaciones en la franja de Gaza... Y Sawik Jamal Jabr, de 37 años, murió a causa de las heridas sufridas durante una manifestación en la Franja de Gaza la semana pasada. Bueno, así los casos pues se suman hasta estos cinco solo durante la jornada del pasado viernes, además de más de un centenar de heridos. El miércoles, el perdón, el viernes marcó otro día mortal en el territorio palestino ocupado cuando los enfrentamientos entre palestinos y fuerzas militares israelíes estallaron casi diariamente desde el comienzo de este mes. En Belén al menos 12 personas resultaron heridas durante los enfrentamientos con las fuerzas israelíes en la entrada norte de la ciudad. El jefe del departamento de ambulancias y de emergencia en Belén, Mohammad Awad, dijo a la agencia de noticias MAN que tres jóvenes resultaron heridos por fuego real en las piernas, cinco con balas de recubiertas de goma y cuatro sufrieron por inhalación de gas lacrimógeno además se eh, advierten de distintas desde distintas instancias médicas pues de la utilización en la dispersión de manifestaciones de gas lacrimógeno no convencional y de un gas eh, pues de dudosa procedencia y dudosos efectos que produce pues el, el, el desvanecimiento inmediato de las personas que lo inhalan. Durante los enfrentamientos, las fuerzas israelíes dispararon este tipo de gases lacrimógenos en una casa cercana donde dos mujeres y tres niños fueron hallados por ayudados por la gente a salir y fueron atendidos por los servicios médicos. En Belén de la ciudad en la zona de Tuku, según los informes, las fuerzas israelíes atacaron la zona mientras disparaban granadas de aturdimiento, gases lacrimógenos y balas de acero recubiertas de caucho. Mientras tanto, en el barrio de Albalú, en el área de Alviré del distrito de Ramallah, 15 palestinos resultaron heridos el viernes durante enfrentamientos con las fuerzas israelíes, entre ellos nueve con fuego real en las piernas cuatro con balas de acero recubiertas de goma, entre ellos uno en la cabeza y dos están críticos por inhalación de gas lacrimógeno. Los heridos fueron trasladados al centro médico de ramala y el fotoperiodista Muhammad al-Arouri resultó herido por una bala de acero recubierta de caucho en una pierna. Tuvo que ser ayudado en la escena por los médicos de la media luna roja eh, según eh, dijeron los testigos a la agencia de noticias Ma'am. Al menos 37 palestinos han sido asesinados por las fuerzas israelíes en lo que va de mes, eh, de los cuales 14 murieron en la franja de Gaza. La mayoría de los habitantes de Gaza eh, murieron durante las manifestaciones manifestaciones mientras que una madre embarazada y su hija de dos años de edad murieron en un ataque aéreo israelí en su casa a raíz de los ataques palestinos que han dejado siete israelíes muertos desde el comienzo del mes el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha puesto en marcha varias medidas punitivas catalogadas por los grupos de derechos humanos como un castigo colectivo en Jerusalén, Estesis, Jordán y la Franja de Gaza, presuntamente como un esfuerzo por eh, sofocar lo que él considera como violencia de la del okupado sobre el okupante e, Bai, daki zuen esgatazka honen e, bagunea Jerusalemen dago eta bertan irraelgo estatuak bestelako baneurriak martxan jarri ditu haien artean bai solatzea Jerusalemeko e, ekialdeko auzo ongeienak eta horren bueno, aurka A vertuda Human Rights Watch era Kundeak. Human Rights Watch, el bloqueo de barrios palestinos es una receta para el abuso. El bloqueo de barrios palestinos en Jerusalén impide la libertad de movimiento de toda su población sin resolver ningún problema, critica la ONG que condenó las decisiones del gobierno israelí. La Organización Internacional de Defensa de los Derechos Humanos, Human Rights Watch, condenó las decisiones del gobierno israelí de cerrar o rodear los barrios palestinos de Jerusalén. Esto lo ha dicho porque en su opinión afectará la libertad de movimiento de toda la población sin resolver un problema específico. Eh, algunas de las medidas más polémicas por sus connotaciones políticas y para los derechos civiles eh, son las de cerrar las poblaciones palestinas de la parte oriental de la ciudad, destruir las casas de, entre comillas, lo que llaman ellos terroristas, sin permitir siquiera que puedan ser reconstruidas y la revocación de la residencia y otros derechos básicos de los que disfrutan por su estatus de residentes de Jerusalén muchos árabes. Bien, ahora vamos a hablar de la autoridad palestina eh, que se le acusa de colaborar con la represión israelí. Nos dice esta noticia que a pesar de las fuertes críticas populares sobre el actual estado de la seguridad en Cisjordania, la colaboración entre la autoridad palestina e Israel eh, pues es probable que continúe. Bueno, parece ser que el 28 de septiembre los medios de comunicación palestinos informaron de una reunión que tuvo lugar el 9 de septiembre de ese mes en Ramallah entre Hussein Al-Sheif, jefe de asuntos civiles de la autoridad palestina, a cargo de la coordinación con los israelíes y Yohad Mordejai, coordinador del gobierno israelí en los territorios palestinos. En la reunión Mordejai elogió a los servicios de seguridad palestinos. Además, Mordecai agradeció al jefe de las Fuerzas de Seguridad Palestinas, al general Nidal Abu Duhain por las informaciones de seguridad que proporciona sobre la situación en Cisjordania, así como por sus actividades de espionaje en los países vecinos. No es ningún secreto que la colaboración en materia de seguridad entre la autoridad palestina e Israel es uno de los pilares de su relación en un momento en que las tensiones y el punto muerto entre las dos partes han alcanzado un clímax la cooperación de seguridad se mantiene esta es quizá la razón por la que la autoridad palestina está convencida de que para mantenerse en Cisjordania la cooperación debe continuar traicionar esta cooperación o cambiar de idea significaría el principio del fin de su existencia y una declaración implícita de confrontación abierta con Israel algo que la autoridad palestina no parece querer al menos por el momento Bueno, casi dos semanas después de la reunión de seguridad, las fuerzas de seguridad palestinas dijeron que habían entregado al ejército de Israel cuatro soldados que habían entrado por error en la ciudad de Halbul, al sur de Cisjordania. Es algo habitual que las fuerzas de seguridad palestinas entreguen a cualquier israelí que entre en el área bajo, bajo control de la autoridad palestina, ya que los acuerdos de Oslo del 93 no le, no le permiten arrestar a nadie que tenga la ciudadanía israelí incluso en caso de un delito penal o de seguridad. Bueno, Ismael al-Kahar, líder de Hamás y presidente del Comité de Seguridad del Consejo Legislativo, dijo que la continuación de la cooperación de seguridad de los servicios de seguridad palestinos con Israel es tema de debate, ya que estos ofrecen al ocupante israelí servicios gratuitos en la gratuitos en la represión de los militantes palestinos. Bueno, ba, palezinako agintearen zilegitasuna eta indarro kumpatzaiearekiko kolaborazioa ere izango da gure gaurko solaskidearekin mintzagai izango dugun gaietako bat Atzo gau partean izan genuen arekin luze eta zabal solasteko aukera jarraian entzungo dugu elkarrizketa, bitartean e, kanta bat, Eta, bueno, ba, gure gaurko solaskideak Juanik Rismauik eh, proposatutako kanta Fairuz ba, eh, Abeslari Arabiarrarena eta kantanetatik bueltan pastamezala Juanik Rismauerekin atzo izan genuen elkarrizketa. ان النهر التقى لو ما Bueno, pues seguís escuchando Wintifada y a continuación saludamos a Juani Rismawi abusamos una vez más de, de su confianza a Juani le teníamos el pasado jueves de visita en Gasteiz eh, pues bueno, dentro de un viaje que ha estado realizando por distintos puntos del Estado y también por Euskal Herria y después de que le, le explotásemos durante su jornada en Gasteiz eh, pues bueno, atiendo una vez más a nuestra llamada llamada de wintifada juan y grismawi le conoceréis eh, los seguidores de este programa porque es desde hace tiempo pues colaboradora de álabe y es eh, trabajadora de los health work comities los comités eh, de trabajadores y trabajadoras de la salud en palestina y bueno una vieja amiga y compañera nuestro eh, veterana amiga mejor dicho juan y buenas tardes buenas tardes. Bueno, pues un placer tenerte, tenerte una vez más en nuestros micrófonos y especialmente pues eh, en, en estas semanas tan convulsas y había cuenta de las noticias que nos llegan desde Palestina que me imagino que tú también desde aquí, desde la lejanía sigues con, con atención y que queríamos eh, analizar en primer lugar y la primera cuestión es, eh, pues bueno, nos llegan noticias de escalada de violencia, no sé si, le, si es así como lo debemos interpretar o es algo más de lo que, que cotidianamente vive el pueblo palestino. Bueno, eh, desde hace estos años la situación en Palestina es totalmente anormal. La ocupación ha creado una situación muy muy difícil y complicada, como ya hemos explicado muy eh muchas veces, pero en estos días hay que reconocer que yo hoy estaba hablando con mi familia allí y me han dicho que la escalada va más y que especialmente en Hebrón, ayer hubo cinco muertes, todas por colonos, hay un, una situación que está creando todavía más, más, más problemas, entonces ya se, va, ya se va contagiando en todo el territorio y creo que la situación es bastante cada vez más complicada, ¿sí? ¿Cuáles serían los elementos desencadenantes de, este, de esta escalada de violencia o cómo podríamos interpretarlo? Bueno, esto yo considero que esto es una especie de ola, es decir, la situación en Palestina siempre sigue complicada, hemos pasado por momentos realmente atroces durante la llamada primera antefada, segunda, y en realidad es una ocupación que lleva desde 1948 y que se ha ido recroduciendo al estar los israelíes continuamente confiscando y quitando tierras a la población palestina. Por lo tanto, para mí, que yo allí... 30 años no no es una una situación que sea anormal, es lo más normal cuando tienes a cerca de de de 5 millones de personas, ¿no? En, continuamente bajo ellas con una ocupación feroz en el que les nos ha puesto un, un muro donde nos dividen, donde nos quitan tierras donde nos queman a, a árboles totales y olivos donde cada día es más imposible moverse, donde la situación sanitaria cada vez es más complicada por lo tanto esta situación que ha venido ahora pues es un, digamos que es un momento en el que también las compuertas de los, de los colonos que cada día son más más violentos y más eh, difíciles pues eh, ha, ha abierto una una especie de, de de situación en el que ya el, el la confrontación es cada vez más fuerte, pero vamos, yo lo vengo observando más o menos desde que hubo el el bombardeo a Gaza en el que murieron cerca de 2500 personas y en que la situación se puede deteriorando cada vez más, claro, entre la situación de Gaza que está totalmente aislada y y, y con una una situación realmente grave humanitaria y Y por todos lados entre Egipto y e Israel, pues eh, también en Cisjordania fueron empeorando y a raíz del de este verano en el que comenzaron los colonos a a entrar en, en pueblos sí. árabes y a, y a destruir hogares, y sobre todo la muerte de una familia que fue quemada viva en en Nablos, pues la situación ya claro se ha ido complicando. Uh -huh. eh, eh, los militares que protegen a los colonos y las barbaridades que estos hacen son impunidad y como yo digo siempre eso le describe una palabra y es impunidad pura y dura la comunidad internacional no dice nada y deja libremente que campee la, los asesinatos y, y, y las confiscaciones y la destrucción lentamente de un pueblo al que prácticamente se le ha quitado todo frente a esta violencia generalizada y sistematizada de, de los colonos del ejército ocupante los medios de comunicación aquí en europa pues se encargan de, de dar especial relevancia a los ataques de palestinos contra contra israelíes los famosos acuchillamientos no sé desde esta vez que te ha tocado desde la distancia pues ver también a través de la prensa del estado español los acontecimientos de Palestina, ¿cómo cómo ves el tratamiento mediático que se le está dando? Bueno, esto es atroz y además es descarado, es darle más todavía a pie a Israel y es dar la sensación de que en realidad Israel gobierna en los, o tiene o es propietaria de los medios de comunicación. Yo no he visto una cosa igual. Por lo menos en televisión en, en todavía en periódicos todavía puedes ver unas noticias de que ha habido tal o cual, pero hay solo ver la equidistancia entre las muertes de unos y otros, solo ver la situación en que vivimos nosotros y explicarla con con auténtica sincedad y todo eso es es, es atrovio el otro día cuando vi como ponía solo la noticia de que un un palestino había atacado con un cuchillo a un, a un colono y decían terrorista y esto y somos tal y somos cual, yo me sentí profundamente herida, vamos, profundamente herida, en lo más profundo de ver cómo dan una imagen atroz de todo lo que está pasando cuando en realidad es totalmente lo contrario, no quiero decir que lo otro no sea malo, pero no es el, si ellos yo pienso que si la gente pensara fríamente, que si ellos estuvieran pasando por la misma situación que nosotros vivimos allí, en ningún momento podrían dar la razón a todo lo que todo lo que se está escuchando, por eso es deprimente que que que que los periodistas hagan caso a los gobiernos y y no sean honestos en la explicación de lo que realmente llevamos durante muchos años y que está pasando así. No sé por qué ni Ni, ni ni por qué todo esto, pero bueno, eh todavía tenemos la oportunidad por las redes sociales de eh, se lee y se ve mucho de lo que realmente pasa. Las organizaciones que apoyan a Palestina trabajan profundamente tal como hacéis vosotros con la radio para contar eh realmente lo que está pasando allí, y eso es lo que digamos es un poco el el contrapeso de toda esta bestialidad y que que es realmente injusto lo que lo que cada día eh, se ve por televisión y que eh, no iguala, no se igualan como si fuéramos dos países, cosa que es inconcebible ya que somos un país ocupado, no tenemos armamento, Israel es el cuarto poder militar en el mundo, por lo tanto, muchas veces no no, no llega a, a a entender realmente cómo puede la televisión, especialmente todas las televisiones a mostrar tales eh, barbaridades. Uh -huh. eh, si hay algún elemento novedoso en este, pues en estas últimas semanas es que eh, la violencia pues eh, la están ejerci ejerciendo indistintamente ejército ocupante colonos en eh, pues prácticamente en eh, compadreo ¿no? si alguna vez había algún límite difuso entre lo que era el ejército regular y lo que eran los colonos incontrolados eh, están eh, actuando pues de, de manera conjunta y Y, y con una absoluta impunidad, ¿no? Sí, sí, y además es curioso que hay tanto desbarajuste porque a mí me me ha dicho Díaz eh, me dijo hoy que que me dice hay tanto desbarajuste que ha habido dos o tres colonos que los han matado los mismos militares porque llevaban los cuchillos, y no sabían que no eran palestinos y al verlos entonces dice que que, que no entiende cómo cómo la gente, vamos... ...que como un ejército... ...que encima... Eh, ...está sometiendo a un control exhaustivo y destructivo a todo un pueblo, encima apoya a unos paramilitares psicópatas porque no tienen otro nombre ya que todos están armados son fanáticos totalmente les importa un bledo a las personas porque no consideran, no tienen empatía, no no les interesa y ayer hubo una manifestación en el nombre de Jerusalén en el que la pancarta principal ponía muerte a los árabes, por lo tanto si sí, es novedoso Antes estaban más controlados, no se les permitía ciertas eh, maneras de de actuar, pero por lo visto el señor Netanyahu ve que se le escapan de las manos muchas cosas, especialmente el control del BDS, que tanto daño les está haciendo, y en contraposición y en, en política exterior, que tampoco parece que tiene muchos éxitos, pues deja unos cuantos fanáticos asesinos pues esté haciendo una auténtica camisera sin, sin ¿por qué? Porque también es justo decir que en Tel ayer me informó una amiga mía, de israelí por cierto, que y me mostró fotos de toda una concentración enorme en el que decían los mismos, eh, muchos israelíes que están por la paz y los acuerdos, en el que Esta gente los asentamientos y los colonos van a destruir a la propia ibael, porque vamos esto es inconcedible sí, sí. por lo tanto sí esta este enfrentamiento este conflicto de este de este año tiene muchas, muchas eh, cosas nuevas especialmente el el tono beligerante y El, el apoyo incernible que tienen los los militares con los colonos no uh -huh. sé cómo acabará la verdad esto me han dicho que va más por lo tanto hasta a mí ya me asusta y me preocupa uh -huh. desde luego desde la administración israelí se está haciendo una apuesta estratégica por dar alas y por eh, alimentar a estos a estos grupos eh, hasta ahora incontrolados de colonos y eh, hemos escuchado llamamientos eh, a, a la población judía a que salga armada a la calle el propio alcalde de Jerusalén pues eh, se le veía en la, en la televisión israelí pues paseándose con un fusil por por la calle llamando a la ciudadanía a que portase armas, ¿no? Sí, sí, no solo él, han aparecido cientos de fotos con ciudadanos en los autobuses, señoras con un rodillo de madera, otros con un bate de béisbol, bueno, unas verdaderas cristialidades, y lo, lo, lo triste todo es que Ayer también me han contado hoy desde allí que hubo una niña, estos casos son ya tremendos porque no vamos a poder dejarnos ya, dejar a los hijos solos, vamos a tener que ir con ellos por lo menos para intentar protegerlos. Una niña de 15 años ayer en Hebrón, unos soldados dijeron que se quitara la ropa y ella dijo que no, me registráis pero quiero un soldado, un hombre. En vista de que se negó, la ha pegado dos tiros. Este es el resultado, esto es lo que hay ahora. Por lo tanto, y, y me parece terrible que que, que lleguemos a un, a un grado tal de violencia e incontrolado y de impunidad, que es una barbaridad. Esto no va a traer cosas buenas ni para Israel ni para Palestina. Y si piensan que matando 10, 100 mil, un millón de personas van a salir... Eh, Impones o que al final se quedaban con todo, están equivocados somos cerca de 5 millones de personas no creo que pueda ser todo pandistial aunque si quieren hacer otro genocidio eso ya es problema suyo, pero vamos El, el, el asunto es que o lo cortan o la cosa irá a más y cuando esto no se pueda va a haber un auténtico conflicto de, estamos de, de, de nosotros cómo nos defendemos y ellos que continuamente nos ataquen, entonces veremos hasta dónde llega todo esto, pero sí, está llegando a un grado ya realmente alarmante y peligroso. Sí, Juan, y buenas tardes. Si algo nos está demostrando lo que está pasando estos días es que, bueno, la impunidad con la que actúa Israel y el absoluto desprecio por cualquier resquicio de, de legalidad está siendo, vamos, implantada por la vía de los hechos como lleva siendo tiempo de forma que mantiene el control absoluto sobre los barrios de Jerusalén Este, sobre los que no deberían de tener control, siguen imponiendo en, en plena Cisjordania y en plenas colonias ilegales una vez más un auténtico Estado militar a través también, como hemos dicho, de, del armamento de, de los colonos y, bueno, al fin y al cabo eh, parece que por fin también como decía Abbas la semana pasada por fin se han dado cuenta de que de lo que se de que lo que se pactó en los acuerdos de Oslo hace tiempo que no está vigente, pero especialmente en estos días si estamos dándonos cuenta es que el control de la región por parte de las autoridades militares israelíes es total y que por tanto hace ya tiempo que esos acuerdos dejaron de tener vigencia y parece bueno que la Autoridad Nacional Palestina se acaba de dar cuenta de esto. Sí se acaba de dar cuenta y también me han contado y eso ha sido muy curioso, no muy curioso, sino totalmente natural de que parece que la policía palestina está empezando a moverse y el otro día entraron unos unos colonos en Ramallah y fueron detenidos, los devolvieron a los israelíes, pero los detuvieron. Es decir, que poco a poco parece que más pronto a más देर que parece que va reaccionando ante toda esta beligerante y, y terrorífica situación. Entonces esperemos que sigan así y que por una vez la fuerza policial palestina que nos pusieron, que se supone que es para proteger a nuestra población, haga ese trabajo. Lo que no puede consentirse es que después de tantos años eh, sigamos por las mismas, nos digan diciendo que tenemos que, que, que, que negociar cuando el, el que tiene que negociar, que tiene la fuerza, y quiere imponer la muerte y la destrucción a todo el que se lleve por delante. Y esto no es solamente eso, sino que ahora también han decidido los los barrios de Jerusalén, los han sellado totalmente, les han puesto muros de hormigón y los tienen cercados sin poderse mover. Y la gente de Ebrón está pasando por una situación crítica y muy difícil, porque cualquier persona que va sola, eh, hay eh, colonos que están entrando en casas y están sacando a palos a las familias. Esto nunca se ha visto, esto es una autética locura. Por lo tanto, no, no lo sé, yo creo que la comunidad internacional tiene que tiene que parar, tiene que eso. Yo creo que las Naciones Unidas declaró que bajara un polo el pero como Israel tampoco quiere tener una idea de pacificadora en los territorios, no sé quién puede defendernos ante esta atrocidad, la verdad es que es muy preocupante precisamente si algo, eh, por algo se había denunciado a la, a la autoridad palestina y a la policía de la autoridad palestina es de actuar como pues eh, gestionando la, eh, el, eh, la represión de o el control social de la población eh, palestina eh, haciéndole el trabajo sucio a la ocupación y de y de conniencia con la fuerza ocupante no bueno se les ha acusado porque ha habido ciertos actos como detención de personas y entrega de ellos como que a lo mejor muchachos que van a a manifestarse y han sido mm, paraizados por la fuerza palestina entonces ha habido muchos momentos graves en el que ellos parece que han hecho una, un trabajo o lo ha hecho el en, en, en, en el que parecía que estaban más protegiendo a los sea, israelías que a nosotros por lo tanto pero yo creo que en estos momentos las corereas están yendo de las manos entonces no creo que Eh, que, que, que pueda seguir la situación así algo hay que hacer algo hay que, o, o muchas personas no solamente eso sino la la, la la autoridad palestina va a verse ya muy cuestionada y puede tener incluso problemas internos de que los mismos palestinos no la consideren como tal y puede llevar también a un proceso de destitución de o de o de manifestaciones del contrare por lo tanto yo creo que debe de de que tiene que ayudar a su población de que tiene que intentar proteger que por lo menos tiene que decirle a Netanyahu que pare la cosa o la cosa puede ir a peor y puede ser incluso para los dos bandos uh -huh. yo no sé qué, qué condiciones o, o qué negocios tiene ahora si hablan por, por medio pero creo que ya la población parecida está muy agotada, muy cansada por lo tanto puede haber que estalle en, en, en las dos partes sería ya realmente terrible. Uh -huh. Precisamente se está viendo cuestionada la legitimidad de la autoridad palestina sobre todo entre la población más joven, ¿no? Que ven eh, han nacido sí, en un conflicto que ven las justas, uh -huh. las víctimas, a mayoría son entre 2 y 13 años, a 21, 22 años. Significa que no tienen ningún respeto ni ninguna no solo respeto ninguna porque ellos han considerado y muchos me lo decían a mí, no nos protegen, no nos ayudan, no están con nosotros. Por lo tanto, nosotros no tenemos por qué considerarlas autoridad nuestra. Eso lo sienten muchos, porque es verdad que nos sentimos terriblemente solos y abandonados y al mismo tiempo nada protegidos, y más en esta situación que está pasando ahora y que estamos viendo. Uh -huh. eh, Juaní y eh, te queríamos preguntar por una cuestión que había cuenta de que bueno tú trabajas en los comités de salud os dedicáis al, al trabajo sanitario y eh, además de, pues de, también del, del trabajo social pero pues bueno hemos leído por ahí en la prensa alternativa eh, noticias sobre la utilización en estas manifestaciones de las últimas semanas pues de algún tipo de gas eh, o algún tipo de producto químico que, que eh, se desconoce Su, pues, eh, su composición o sus efectos, pero que también está sido algo, está siendo algo novedoso. No sé si lo habéis podido constatar en vuestros centros médicos o la utilización de estos eh, pues, materiales antidisturbios o materiales represivos de dudosa procedencia y de, dudosa, de dudoso efecto. Mira, yo siempre he leído y, y bueno, he constatado los israelíes hacen muchas pruebas con mucho armamento nuevo, sean gases, sean bombas. Una de ellas fue en, en gaza a las bombas de fósforo, que son ilegales, y sin embargo es, ellos las utilizaron, así como las bombas de racimo, que estallan y, y estallan por hasta 200 metros, haciendo que que entren en el cuerpo. También he oído de unas balas que son parecen como si fueran de goma, pero dentro tienen una especie de material que está ahí dentro del cuerpo y te destrozan los nervios y esto del gas también lo había oído yo vamos lo he leído yo es que como estoy aquí me me van llegando las noticias todavía no he hablado como muy, muy despacio y concretamente con mi gente porque ahora están todos muy ocupados por todos los lados intentando Eh ...utilizar nuestros centros médicos para para ayudar en todo lo que sea posible a toda la población... ...pero he oído decir que hay un gas que lo utilicen y te queda totalmente irritado... ...es decir, nada más olerlo eh, te deja eh, inconsciente y que tardas mucho en recobrar la conciencia... ...y que no se sabe luego qué, qué exactamente qué producto químico tiene que puede perjudicar seriamente con el tiempo la, la misma salud, es decir, con lo mismo te puede producir un cáncer. Por lo tanto, hasta que no vaya allá y hable con con mi gente que y les pregunta a ver si han tenido casos o qué ha pasado, pero vamos, yo también lo lo he leído, aunque no lo he constatado 100% de que habían acusado de que muchas manifestaciones o momentos en que los chicos tiraban piedras, habían tirado un gas en que la gente se había quedado totalmente inconsciente precisamente el trabajo de los comités de salud es lo que te ha traído a esta visita que en la que has estado estos días por por euskal herría y bueno en una última colaboración ya hablábamos precisamente de cómo vuestra la oficina que los comités de salud teníais en, en el casco viejo de jerusalén pues había sido clausurada por orden del ejército israelí bajo acusaciones de actividades terroristas etcétera y es que precisamente pues esa, esa oficina en la que ofrecéis servicio pues a la población juvenil e infantil de jerusalén pues eh, recibían esos programas estaban en parte subvencionados por el gobierno vasco y bueno es, eh, de alguna manera ha sido eso lo que te ha traído en esta última visita a, pues bueno a, a intentar eh, plantear soluciones a esta situación en la que os encontráis no sí sí Nosotros desde hace ya unos meses, hace unos tres meses, eh, vino la policía israelí y nos clausuró nuestra oficina de Suafat, donde tenemos el centro, vamos, es una oficina en donde desde allí eh, preparamos y hacemos el proyecto de la educación en las escuelas, en la que eh, Nosotros siendo representantes eh, de la UN Palestina que no puede estar allí, pues nos ocupamos simplemente de la sanidad y de la salud de más de 20.000 niños que están repartidos en 67 escuelas en las que no están dentro del del gobierno de la del Ministerio de Educación ni de Salud eh, Israelí. Ellos siguen siendo palestinos, por lo tanto ellos no son, no han querido estar bajo el paraguas de la autoridad israelí y por eso Nosotros nos ocupamos de que ellos reciban las vacunas, de prevenirse en la salud. Y todo este proyecto, que es un programa muy bueno que llevamos realizando desde hacía más de 20 años, eh, discutiblemente cada año lo, lo tenemos, pues nos lo ha financiado estos últimos temporadas el, el gobierno vasco y he venido a ver si podían ayudarnos de alguna manera para que nos vuelvan. A conseguir abrir nuestra oficina en Xafat, yo sé que es muy difícil, porque últimamente todo lo que es palestino jerusalén está totalmente arrasado y, y no, no no dan muestras de de dar un paso atrás, pero como como nuestro trabajo es sanitario y sobre todo proteger a los más jóvenes y niños pues a ver si podemos conseguir que, que prisión o que hagan algo el, el, el gobierno vasco para apoyar y que podemos tener el, trabajar en condiciones para este programa tan importante en este caso nos ha tocado muy de cerca pues porque los comités de salud o muchas de las organizaciones internacionalistas que, que, que mandamos brigadas a, a palestina pues trabajamos en, en colaboración con los comités de salud y tenemos una ya una relación de años y nos ha tocado muy de cerca haida eh, cuenta que también pues eh, eh, más allá de lo personal pues también eh, el gobierno de, de la comunidad autónoma vasca pues está financiando estos programas ¿no? pero no es un hecho aislado en muchas de las organizaciones humanitarias sociales que trabajan eh, en, eh, en el territorio ocupado palestino pues eh, están eh, sometidas a esta tutela y está eh, pues a esta represión por parte del ejército israelí no Sí, sí, desde hace ya mucho tiempo hay ahora un claro, claro se ve claramente que ellos quieren nacer de Jerusalén una ciudad totalmente judía, por lo tanto llevan ya una, dos años ya totalmente en una represión continua hacia todas las organizaciones que trabajamos en en Jerusalén, ha cerrado a más de 40 organizaciones que trabajan con con palestinos en Jerusalén y también están eh echando de sus casas y de sus hogares eh, han durante estos tres últimos años han han expulsado cerca de 11.000 personas palestinas, han destruido 15.000 hogares, que decían ellos que eran ilegales, pero que ellos estaban construidos en sus propias tierras. Eh, como verás la situación en, en Jerusalén es muy muy muy difícil y crítica y ellos lo único que quieren es despojar de toda cultura y de toda toda Person no solo persona sino identidad palestina que hay ahí por lo tanto el, el, el momento de la front está realmente es muy dramático y a no ser que la comunidad internacional por fin haga haga un acto de presencia en el que les diga ya está bien y es suficiente y y sobre todo ya sabes lo lo de la mequita de alaxa. Y continuamente los colonos entran todos los días, destruyen los libros sagrados, destruyen una poco a poco porque ellos quieren allí realizar su templo o dicen que estuvo el templo y lo quieren volver a construir, pues toda esta situación tan tan tan fanática, pues es lo que está trayendo que que cada día tengamos más dificultades, pero bueno, ya uh -huh. veremos a verlo ¿no? poco a poco cómo va resultando todo esto. Pues sería de esperar o por lo menos cabría exigir al gobierno vasco que más allá de, de la caridad y más allá del pues aportar ayuda económica a estos proyectos, pues que ya que se han visto clausurados y encima bajo esas acusaciones de actividades terroristas, pues que de alguna manera... Eh, mostrasen su disconformidad o hiciesen algún tipo de, de queja oficial eh, ya independientemente de las cuestiones humanitarias por lo que les está costando el, el financiar claro, esos proyectos ¿no? y persisto lo lleva haciendo la, la Unión Europea desde el 95 han dado cientos, muchísimo dinero millones y millones de euros que han sido dilapidados totalmente porque todo lo que se ha construido lo han vuelto a construir, lo han vuelto a pagar no es no solo eso sino en Europa países de Unión Europea, España, el gobierno español, el gobierno vasco y yo no entiendo cómo pueden permitir eso, eso es un derroche de dinero, es decir, y tienen que quejarse, tienen que demandar a Israel que eso no corresponde, que nosotros no si nos están apoyando para una proyecto que es de salud y que no tiene nada que ver ni con política ni con nada sino simplemente para que nuestros niños tengan una una una salud realmente buena, pero pues no entiendo cómo en en unas constantes que tan importantes ningún gobierno se mueve ni denuncia ni hace nada, pues por lo tanto que se pide eh, que que haya un poco de actividad política más para que se pueda presionar a Israel como mínimo para defender los derechos humanos de unas personas que absolutamente están totalmente a la deriva. Mm -hmm. Pues, juan y para terminar con una nota positiva también eh, está esta conversación pues eh, quisiera rescatar hacías una referencia al, a la campaña de boicot y al daño que está haciendo a la administración israelí pues eh, la campaña internacional de boicotes inversiones y sanciones pues bueno que habría por nuestra parte exigir a, a en nuestro caso el gobierno vasco pues que, que a su vez eh, pidiera responsabilidades pues por, eh, por la actual clausura de estos proyectos y por y por el dinero que ellos que les cuesta pues el financiar estos proyectos que se ven clausurados pero también pues como ciudadanos y ciudadanas y como población civil pues eh, contribuir a lo que se está viendo y se está demostrando como la campaña más efectiva ¿no? contra los intereses de israel y que más les, más daño les está haciendo sí pero es la, es la única arma que ahora disponemos toda la población palestina en la que hemos solicitado a todas las organizaciones e instituciones en, en todas partes del mundo, porque yo tengo eh, buenas eh, comunicaciones con países como Argentina, Chile, Estados Unidos, en todas partes del mundo hay hay grupos en el que poco a poco han ido haciendo cada vez más grande esta campaña del BDS, el boicot tanto cultural, económico y deportivo para que por lo menos presionar de una manera y es verdad, el daño lo están notando está, está recibiendo mucha presión y está sintiendo que por lo menos si los gobiernos han ignoran todo esto que está pasando tenemos una sociedad civil muy importante en todas partes del mundo que estos días incluso se está notando en manifestaciones y en, y en y en apoyos incondicionales para que sigamos con ella trabajando y que están con nosotros y eso sí, eso da mucho ánimo como yo me he sentido con vosotros y cuando he estado en Euskal Herria todo el cariño y el apoyo y solidaridad que nos habéis mostrado esta oportunidad para poder hacer estas campañas para que alguna vez por lo menos podamos conseguir que sea una paz o algo, que es lo que más anhelamos todos. Mm. Juani, pues ha sido un placer volver a charlar una vez más contigo y tenerte aquí en los estudios de alavedi después de todo, tantos años de colaboración, pues haberte tenido <risa> aquí in situ en Gasteiz y, y delante de nuestros micrófonos y seguramente que nos seguiremos encontrando y esperemos que con mejores noticias. Sí, ya lo creo. Para mí sí que ha sido un placer, me ha encantado me ha encantado vuestro trabajo y vuestras oficinas además de que he pasado unos días realmente maravillosos me he sentido muy arropada dentro de todo la preocupación y tristeza que tengo por todo lo que está pasando eh, he reído y he podido estar con sentirme auténticamente querida y arropada por vosotras cosas que os agradezco profundamente y a todos los que habéis estado conmigo allí y al pueblo vasco que es um, realmente extraordinario Pues un abrazo muy fuerte, Juani, y nos seguimos encontrando. Es que ricasco. Sí, es que ricasco. Agur, agur. Agur. 73 73 años 5 millones de refugiados miles de políticos Luego de tierras y de de 750 km bloqueo carpiqueta étnica apargida au es da normala zionismoak elditzeak gure ardura ere bada. Por ellas, por nosotras, necesitamos parar el sionismo. Palestina biziko bada, Euskal Herriak irraeli boicot Boikot, boikot, boikot, elkartasunaren garaia da. Boikot, boikot, boikot, boikot, boikot, boikot, boikot, Bueno, pues comentábamos con eh, Juani la importancia de, de esta campaña de boicot y la factura que está pasando a la administración israelí que cada vez más preocupada por la incidencia de este boicot a nivel internacional pues está incluso legislando en aras a ilegalizar la, el activismo en, este, en esta campaña Llamamientos al boicot que se han eh, han circulado a lo largo y ancho de todo el mundo este pasado fin de semana. También había cuenta de la situación que se está viviendo en las últimas semanas en Palestina, pues llamamiento internacional a, al boicot. Sí, bueno, nos invitan a, a una ola de acción. Hay una página en Internet que pondremos en Facebook para el que quiera interesarse más Y, bueno, que nos llaman a unirnos a la Ola de Acción Internacional en solidaridad con la lucha palestina. Eh, nos invitaban este fin de semana pasado. Eh, a las personas de conciencia que quieran apoyar esa lucha, actuar poniendo en marcha iniciativas de boicot, desinversión y sanciones, pues como una forma de decirles a los palestinos que que no están solas. Eh, las últimas noticias eran que ayer a la tarde Oxford Street, la calle londinense está tan tan popular pues había sido cerrada por un, una manifestación y bueno pues eh, protestas eh, que se han desarrollado en el pasado fin de semana en un montón de sitios y que pues a medida que vayamos recibiendo información os las iremos comentando Bueno, y alguna incidencia tendrá la campaña de boicot esta canción se la dedicamos a la gente andaluza buena alguna incidencia tendrá cuando pues una gran empresa como el Sevilla Club de Fútbol pues ha rechazado un contrato multimillonario para lucir en su elástico publicidad eh, institucional y rally no creemos que por convicción por convicción o por... Eh, por cuestiones humanitarias, sino más bien por la el mal prestigio que le acarrearía una decisión de ese tipo. El Sevilla ha rechazado una oferta de unos 5 millones de euros por llevar publicidad de Israel en sus camisetas. Según el club, las connotaciones políticas que conllevaría apoyar a Israel han hecho que se haya desestimado finalmente esta opción. Con una final europea que acaparó las miradas de todo el planeta futbolístico siete jornadas de la liga y dos de las seis que tiene asegurada en la Champions League ya disputadas el Sevilla sigue sin encontrar a su patrocinador principal para la temporada el club ha mantenido negociaciones con más de una empresa de poderío y ha recibido propuestas de toda índole, algunas de ellas tan exóticas como bastante importantes en lo económico entre ellas, según ha podido saber... Eh... Este diario del que recogemos la información, la que más cerca estuvo de concretarse fue la oferta que recibió del gobierno de Israel hace varias semanas. El país hebreo quiso promocionarse como destino turístico a través de la Elástica Sevillista, una de las demás proyección internacional del fútbol en el Estado español. La final de la Supercopa de Europa, por ejemplo, fue retransmitida en casi todos los países con una una potencial audiencia de más de 200 millones de personas, la propuesta israelí era lo suficientemente jugosa como para que el Sevilla diese el visto bueno 5 millones de euros, más del doble de lo que pagaba hasta ahora hasta la temporada pasada Malasia porque luciera el equipo su publicidad Pero el conjunto sevillano finalmente se echó atrás. La principal razón no era la económica, sino las connotaciones políticas que implicaba el acuerdo. El país hebreo mantiene, como es sabido, una ocupación histórica del territorio de Palestina. El pulso entre ocupantes y ocupados se extiende incluso al ámbito futbolístico. Por ejemplo, la capital, la final de la pasada Copa Palestina tuvo que ser aplazada por imperativo militar israelí. ...además de lo que supondría para la población árabe... ...hay que tener en cuenta que un amplio sector del sevillismo... ...no vería con buenos ojos un acuerdo con Israel... ...en 2009, F Federique Canuté, ídolo de las masas sevillistas... ...fue sancionado por mostrar una camiseta de apoyo a Palestina... ...tras marcar un gol en un partido de la Copa del Rey... ...sin embargo, el maliense recibió el apoyo por parte de una gran parte del sevillismo... ...en especial del grupo de hinchas más numeroso, los Viris Norte... ...pero no se trata de que Sevilla prefiera apoyar a Palestina... ...sino más bien que no se quiere señalar apoyando a Israel. Uno de los competidores deportivos del Sevilla, el Atlético de Madrid... ...aunque lo económico esté muy lejos de los sevillanos... Eh, eh, ...ha firmado este verano un nuevo patrocinio... ...con una empresa cuyo capital en gran parte es de Israel. Por el acuerdo recibirá 12 millones eh, anuales... ...pero no implica llevar el nombre de Israel en la camiseta. El Sevilla probablemente habría lucido Discover Israel... Son tres más los equipos sin patrocinador, Málaga, Betis y Valencia, que también están jugando en la Champions League y que también pues podrían verse tentados por esta suculenta oferta. En cualquier caso, pues bueno, felicitación también a eh, la campaña de boicot en eh, Andalucía, que, bueno, pues eh, su importancia habrá tenido para, para que el club sevillista, pues haya visto presionado de alguna manera para no, no aceptar este succulento contrato publicitario. Hauxe izan indaren gaurko zagurtu beharrean gaude gaurko saioan. Itartean badakizue gure irratzaile guztiak entzungai dituzuela hirubebikoitzarriak.re webgunean baita Facebooken e, uintifada alabedi el Takau ursa hortzi zita bat daukazuela guintifadarekin, alabedi eta laurogeita masazpirrati libren sintonian. Zatorna zer arte, beraz, aio! Agur! Aleagur!